Cuentos de hadas españoles El talismán Érase una vez un príncipe y una princesa que se habían casado recientemente Estaban locamente enamorados el uno del otro Eran realmente felices El príncipe se llamaba Robert y la princesa Emilia Robert y Emilia querían conservar su felicidad y deseaban tener un talismán con el que pudieran protegerse ...contra cualquier infelicidad en su matrimonio. Un día, el consejero del rey les habló sobre un hombre que vivía en el bosque... ...ensalzado por todos por su sabiduría y conocido por sus buenos consejos... ...en cada caso de necesidad y dificultad. Deberíamos salir de inmediato y conocer a ese sabio. Entonces, al día siguiente, Robert y Emilia partieron para ir a ver al sabio... Cuando llegaron al árbol donde el sabio vivía, le contaron todo sobre el deseo de su corazón. El sabio escuchó y luego dijo, «Viaja por todos los países del mundo y donde encuentres una pareja felizmente casada, pídeles un pequeño pedazo de la ropa que lleven pegada a su cuerpo. Cuando lo consigáis, quedaoslo y traédmelo aquí. Voy a mezclarlo con oro líquido y a hacer dos anillos de oro». «Los anillos de oro serán vuestros talismanes. Esa es la única solución». Robert y Emilia dieron las gracias al hombre sabio y luego partieron. Cabalgaron a través de selvas y ríos y pronto llegaron a una ciudad en la que le preguntaron a un hombre que pasaba por allí cuál era la pareja casada más feliz. «Sí, nuestro caballero y su esposa son la pareja más felizmente casada». «Deberíamos ir a ver al caballero ahora mismo». Cuando llegaron al castillo del caballero, éste les dio la bienvenida. Robert y Emilia le preguntaron al caballero y a su esposa si en su matrimonio eran tan felices como la gente decía. Sí, por supuesto, somos muy felices juntos. Emilia y Robert estaban encantados. Pero con una sola excepción. ¿De qué se trata? No tenemos hijos. Todos los días deseamos tener un hijo. Y eso habría hecho a nuestro matrimonio verdaderamente feliz. La felicidad de Emilia y Robert pronto se desvaneció, porque esto no cumplía con el requisito del hombre sabio para elaborar los talismanes. Abatidos, dieron las gracias y continuaron con su viaje en busca de la pareja casada completamente feliz. Y así viajando, llegaron a un país donde les hablaron de un ciudadano honesto que vivía en perfecta unidad y felicidad con su esposa. Así que llegaron hasta ellos y les preguntaron si realmente estaban tan felizmente casados como la gente decía. Oh, sí, lo somos. Mi esposa y yo vivimos en perfecta armonía. Pero si nuestro hijo no estuviera tan enfermo, seríamos más felices. Hemos probado a los mejores doctores del país, pero nadie ha podido curarlo. Abatidos una vez más, Robert y Emilia se miraron mutuamente. Lamentamos muchísimo lo de tu hijo y esperamos que se recupere pronto. Nuestra búsqueda debe continuar. Dieron las gracias al hombre honesto y a su esposa y continuaron su viaje Continuaron viajando a través del país, siempre preguntando sobre las parejas más felizmente casadas Pero no apareció ninguna No te preocupes, mi amor, estoy seguro de que pronto encontraremos el talismán Espero que sí, mi amor, porque de lo contrario los largos viajes y todos los problemas que estamos padeciendo serían en vano Robert asintió y sonrió para consolar a su preocupada esposa Pero en el fondo estaba preocupado también Un día, mientras cabalgaban por campos y praderas Vieron que había un pastor cerca de la carretera Tocando alegremente su flauta En ese momento, una mujer que llevaba a un niño en el brazo Y que sujetaba a otro niño pequeño de la mano Se acercó a él Tan pronto como el pastor la vio La saludó y tomó al niño, a quien besó y acarició El perro del pastor corrió hacia el otro niño, ladró y saltó de alegría La mujer dispuso la comida que había traído, el hombre se sentó y tomó un pequeño bocado Todo esto fue observado por Robert y Emilia, quienes se acercaron más y les hablaron Da la impresión de que sois una pareja felizmente casada Oh sí, sí que lo somos ¡Qué grado de felicidad! Ningún príncipe o princesa podría ser más feliz que nosotras Nosotros somos felices, además estamos satisfechos Robert y Emilia se miraron y sonrieron Porque pensaron que finalmente habían encontrado la puerta del talismán Es un placer conocerlo a usted y a su familia, señor Del mismo modo, señor ¿Les gustaría sentarse con nosotros a comer? No hay mucha cantidad, pero sigue siendo comida Emilia miró a Robert y a Cintio. No solo sois felices, sino que también sois amables. Y sí, nos encantaría un bocado rápido. Robert y Emilia se sentaron y comieron con ellos. Charlaron un rato y tan pronto como se terminó la comida, Robert decidió preguntar al granjero sobre el trozo de ropa. La comida estaba deliciosa. Emilia y yo os lo agradecemos de corazón, pero quiero pedirte otro favor. Aunque primero permíteme asegurarte que si puedes ayudarnos, no lo lamentarás. ¡Claro! ¿De qué se trata? Danos un pequeño pedazo de la prenda de lino que usas cerca de tu cuerpo y te recompensaremos generosamente. ¿Ropa de lino, dice? Sí, veréis. Hemos viajado durante días para encontrar a la pareja felizmente casada y os hemos encontrado a vosotros. Si nos dais un trozo de lino de vuestra ropa, se lo llevaremos al hombre sabio del bosque y él fabricará los talismanes que asegurarán que Robert y yo vivamos felices y juntos para siempre. ¡Como vosotros! El pastor y su esposa se miraron extrañamente el uno al otro. Robert y Emilia sintieron curiosidad. ¿Qué ocurre? Nosotros estaríamos encantados de daros no solo un trozo pequeño, sino toda la camisa si la tuviéramos, pero no tenemos ninguna. Veréis, no tenemos mucho, pero apreciamos lo que tenemos. Los corazones de Robert y de Emilia se entristecieron, pero aún así le regalaron al pastor algunas monedas de oro antes de partir. «Eres un buen hombre. Cuida de ti mismo y de tu familia». El pastor y su esposa les dieron las gracias. Mientras montaban sobre sus caballos, Robert miró a Emilia con preocupación. «Mi amor, me temo que en nuestra búsqueda del talismán nos estamos perdiendo los mejores años de nuestra vida». «Estoy de acuerdo contigo, mi amor». Volvamos a nuestro reino. Ya no deseo ningún talismán. Entonces Robert y Emilia decidieron regresar a casa. Mientras pasaban por el bosque donde vivía el sabio, decidieron detenerse y relatar sus experiencias de viaje y reprocharle por haberles dado tan malos consejos. ¡Ah! ¡Mirad quién ha vuelto! Robert y Emilia! Debo suponer que habéis encontrado el trozo de lino. No, no lo hicimos. Ha sido una idea horrenda ir a buscarlo, debo decir Oh, así que sí Sí, ¿cómo has podido hacernos esto? Hemos viajado por varias ciudades y pueblos para conocer a muchas personas Y no hemos encontrado a nadie adecuado que nos pudiera dar el trozo de lino Estoy de acuerdo con mi marido, ha sido una completa pérdida de tiempo Después de escucharlos, el hombre sabio sonrió ¿Ha sido realmente un viaje en vano? ¿No habéis regresado con más conocimientos? Ante esto, Robert y Emilia se sorprendieron. Se miraron y se preguntaron qué quería decir el hombre sabio. ¿Qué quieres decir? Preguntaoslo. ¿No habéis aprendido algo en el viaje? Bueno, sí. Hemos aprendido que la felicidad es un don muy escaso en la Tierra. Y hemos aprendido que para ser felices uno no necesita más que simplemente estar contento Robert y Emilia se dieron cuenta de lo que el hombre sabio trató de hacer todo este tiempo Fue una lección Robert tomó la mano de Emilia Los dos se miraron con una expresión de amor más profundo El sabio los bendijo «En vuestros corazones habéis encontrado el verdadero talismán. Guardadlo con cuidado y el espíritu malvado de la infelicidad jamás podrá ejercer ningún efecto sobre vosotros». Robert y Emilia dieron las gracias al sabio y regresaron a su reino. Cada día que pasaba se amaban aún más. Juntos protegían el talismán que habían encontrado en sus corazones y vivieron felices para siempre». Pero esperad, este no es el final. El caballero y su esposa tuvieron una niña. El hijo del hombre honesto se recuperó y nunca volvió a enfermar. Y en cuanto al pastor, bueno, no era ningún otro más que el hombre sabio disfrazado para enseñar a Robert y a Emilia su lección.